Entonces, miren, si ahora la primera fase que tienes que creer es ¿ah? ahora la fase no, que viene. Ya, ya que el lunes 25, a ser en 25 por un mes. Yo también. No te toques. Ella está. Te llevas en todo momento yo la he dos. Ya, eh tú te llevas cuánto es? tu nombre es? La Nicole. Ya, la... Ah, ya te te te en, el, en, el, en, el, en el, el grupo del día. Ya, bueno, lo voy a tener presente para sacarte la de, de ese grupo al día. ¿Puedes invertirlo? Ya, pues. <risa> ¿A ti ¿no? le cuesta Le cuesta <risa> <risa> No busque, no, en el asunto Profe, limón, pero es que sabes, todavía me duele mi corazón. Bueno, pues, ahí, le hace y doliéndole, doliendo. Yo le creo y si yo fuera así, ¡venga, va de floja y no! No, pero por eso va haciendo el corazón igual. Como sorre con la Drex que dando tocas. Más encima me presenté, fui valiente, me presenté, normal, Ya, está, y está y bien, yo, bien yo. pues solo me debe casar, no me va a consuelarlo tampoco. No, pero si no hubiera eh, me hubiera en el repente no sé, el, no, pero sí también Yo no me borse cargo, me lidiar el lo entiendo, pero es que no, no, no por eso yo, no, yo le digo nada, no, eso endorsed. no es, es no negociado. Yo le entiendo que es trágico, soy empático con su dolor, pero no... La... Ya. Pero entonces los grupos son de dos y máximo tres, sí. no voy a inscribir en el grupo. Sí, eh, el y eso lo que tienen que hacer entonces, es, tienen que acuérdense, nombre completo y correo, ¿ya? Eh, y ahí me han llegando, porque venido han, ido, han llegando algunos grupos todavía del diurno despertivo, o sea y tienen que inscribirse, porque el no inscribirse dentro de plazo automáticamente uno, uno lo entero. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces ahora no esperen por favor, o sea, ojalá esto lo puedan hacer, no sé, aquí el viernes, el lunes de la semana, pero no, no esperen a, al último día, porque se les va a pasar un problema, se les cae el correo, no sé, sí. yo no me voy a acercar a su correo. Sí, sí. Sí. Entonces eso lo tienen que tenerlo súper presente, que no me voy a acercar. Entonces, importante es importante que se inscriban tiempo, ¿ya? Eh, luego de la semana cuando volvamos porque esto recién tienen que entregarme una vez que se inscriban yo los, dentro de, eh, los días siguientes lunes 25 voy a hacer dar el caso y les voy a explicar en qué consiste esto si esto es básicamente súper sencillo tienen que ah, eh, yo no voy a hacer un error que va su cliente ya, por eso tampoco no te lo voy a enviar antes porque también tengo el, el, el tema ah, no <risa> una, una ventaja a ah, Ah, y tiene que elaborar el caso, ya lo tengo listo, tengo lo tengo listo, el caso, yo le voy a decir a los clientes antes de que no me van a presentar, luego tienen que acordar, yo les voy a indicar, miren, usted, Milena, va a negociar con su compañera, con la Nicole, ¿ya? y ahí ustedes tienen que acordar justamente a reunirse por Teams, por Zoom, ¿ah? y es de grabar desarrollar el, la y grabar el y tienen que grabar el video tienen que ser un video máximo de extensión de 20 minutos para poder hacerlo, no más ¿ya? y ese video me lo, me lo envían y yo eh, después ya antes del término semestre voy a estar, bueno, que voy a estar fuera yo voy a estar fuera y dos por, semanas por ejemplo ya el grupo que nosotros elijamos las dos personas tres personas va a, va a ser optativo pero el grupo con el que vamos a negociar ¿lo designa usted? claro, si sí. y una vez que usted le llegue en su grupo yo voy a, ahí voy tener que armar porque voy a armar todas las parejas Ya. pero no la gracia que negocien con los amigos ¿sí? ¿No? aquí te, te, te elige su hijo no, no, si, ¿sí, no? si sí, ¿Mm? sí, sí. se me vienen varias cosas soy, soy ya, se, ya se han, me, sí, han, me han empezado a enredar el pero usted ya pero hay ya, una ya, ¿sí? la costa, pero usted era constantemente pero ¿sí si Raúl, es el ramo hay que negociar, dice el ramo puede ocurrir que el otro grupo sea matado y no nos podamos reunir no es, que hay, es negligente, sanción, ah, negligente. Ya, ya, es que en ese caso usted lo que tiene que hacer envía el link, de, envía el link mira, reunamos tal fecha no llegan a reírlo, usted me tiene indicar profesor, que nosotros los tratamos con tres, dos, tres veces y lo los pescamos y ahí la prueba con los correos mire, le he enviado correo acá, reunamos nunca he tenido respuesta la doctor quiero que lo haga automáticamente el otro, un uno y usted lo, lo, lo, lo voy a usted le, le voy a dar una, un remedio ya, ese uno Ya. Otro ya lo reunimos, pero el otro no pusieron mucho mucho empeño. Eso lo no valúa. Claro. Porque uno no evaluar, toda la, la capacidad, pero el otro ay, qué vamos a negociar. No, pero es que, ni eh, Don Raúl, no se complique porque si no sale el grupo en la su contraparte son culeros. Yo también eso también lo voy a lo, lo también lo voy a ponderar. Eh, claro, bueno, pues tenía la intención, como decía, pero los otros no se prepararon, no no le dio eh, mucho empeño. Pero bueno, eh, pero es que ah, ¿pero por, ¿por no las uno, porque uno viene con toda la alma, lo, y no, mira, no denme. Pero y mire, aquí los criterios son cumplimiento formal. Trabajo en equipo, eso eh, es tremendamente lo que hablar eh, usted, siempre con porque el equipo lo va a elegir usted. Pero daite no me pueden decir, ay, sabes que en equipo no no no. Es no, mal, ya ya. Es eso, mal, no puedo culparte porque te sí, es mal. Claro. O sea, eso ya anterior pero. Tiene los que dar menos desarrollo desarrollar estratégico de negociación. ¿Ya? El hecho, aquí cuarto punto, el hecho de que las partes lleguen a un acuerdo no necesariamente afectará a la calificación del trabajo. Ya. Eh, porque insisto, ¿ah? no en todo negociador siempre vamos a llegar a acuerdo. Ya porque también puede ser que ustedes toquen y con algún grupo que sea tremendamente intransigente y directamente no quieren llegar a arreglo, por tanto yo eso no pasa, o sea, si no llegan a arreglo pasados los 20 minutos me suspende la grabación, no llegamos a reglo y yo tendré que hablar, yo lo que voy a hablar más bien es el proceso, ¿ya? así que eso, ¿ves? todas sus dudas están ya cubiertas, ya... Pues ya. Oh, ¿ah? Se me Don Raúl, ahí estaba complicado el manual, el manual del reportador espacial ¿eh? bueno, ya. Pero igual te puede tocar que tengo que ir un grupo que realmente quiere hacer el trabajo y eso va a ser más difícil para ti, porque tendrán que buscar más opciones para negociar y ponerle más pero, empiezo Pero para mí es mejor que alguien quiera venir uh. a destruirme porque yo voy a tener... Esto está no, no destruir... Ya. Pero, a ver, no, no se preocupen que todo se acostó también yo, finalmente yo pondero toda esa información, ¿ya? Eh, eh, así que en, en eso bien ten cuidado que también todo se va ¿ya? Después, que lo que ocurre? Una ¿no? vez es que yo califique los trabajos, yo los voy a enviar al grupo, los voy a enviar una, una, una, una red de esto creo que lo hicieron bien, esto lo hicieron mal, corrijan esto. Algo muy breve, pero también junto con la calificación también pasa el proceso de calificar implica también el rol de pintal. O sea, hay opción de, de mejorar. Eso es lo que entendió. No, no, no opción no, de no, mejorar, no. No, no, no. no, no. Si hay no. La, nota, la nota que la tiene. Pero eh, históricamente tampoco yo en general, a ver, no, no coloco, digamos, nunca colocado notas así un 2, 3, no. para la base que en general lo, lo hacen medianamente bien. ¿ya? Eh, Y ahí no soy tan psycho para poder corregir ¿Ya? Lo importante me interesa es que me todas las entregas Ser puntuales O sea que entregar la, la nota Y una retroalimentación Claro, yo la voy a entregar Mira, yo creo que lo hicieron bien, lo hicieron mal son los que creo que tienen que mejorar para la otra ¿Ya? Bien, vamos a partir ahora con la clase Sigamos con la clase ¿Ya? ¿Profe? si sí, eh, el ayudante diría también dejar algunas caliías también hacer algunos ejercicios. ya van a ver si sí, bueno, yo lo de a consideraar el trabajo la ayudante para la segunda calificación ya ahora yo también el, la, lo que haga el ayudante yo también podría cessar no lo voy a tomar no lo no, no a ser calificado el trabajo tiene que ser igual pero para darle un sentido que hagan la pega va a tener yo lo voy a tomar consejo ya vamos a trabajar ya vamos el, el tercer el, ah, este es el cuarto elemento que vamos a, a, re, a revisar nosotros el elemento de las alternativas las alternativas implica justamente considerar ya ¿qué hago yo si la negociación llega a fracasar? ¿Ya? por lo tanto, si ustedes se recuerdan el esquema de este modelo de negociación Harvard, la alternativa está fuera del proceso de negocio, ¿ya? porque dentro del proceso de negociación están los intereses la opción de legitimidad de a lograr un acuerdo Pero también uno, eh, eh, es importante cuando uno también <coughs> empieza a planificar una negociación también que pueda pensar, a ver, si no logro un acuerdo, también por otra parte, que reitero, es parte del proceso de negociación que eventualmente no se puede llegar a arreglar. No es un elemento esencial de un proceso de negociación que las partes lleguen a acuerdo. Perfectamente puede ocurrir que en un caso en concreto las partes decían no acordar ¿Ya? Pero, ah, si yo no logro acuerdo, también te voy a bueno, ¿cómo yo puedo cubrir mi interés? ¿Ya? Si no llego acuerdo, porque ah, si no logro acuerdo, igualmente el problema lo voy a mantener. O sea, lo que tengo que preocuparme es la alternativa de la siguiente. Ah, ¿De qué manera, si no llego a acuerdo, cubro mi interés? ¿Ya? Por eso cuando decimos, la opción está dentro de la negociar que implica a... Ah, cualquier curso de acción que yo pueda elegir para lograr un acuerdo entre están negociando. Por lo tanto, a esto aquí se me caen, pero frecuentemente, en, en, en el examen, por ejemplo, el tema que esto lo voy a preguntar, le voy a preguntar, tirar una pregunta sí o sí de un tema de que me hagan la extensión a me identifiquen una opción y una alternativa dentro de un caso. Y habitualmente se me confunde confunden o hacen sinónimo la expresión alternativa con opción. No son sinónimos. Cuando hablamos de opción estamos hablando de cualquier curso de para lograr un acuerdo entre las partes. La alternativa implica cualquier cosa que yo haga para poder satisfacer mi interés, pero que está fuera de este proceso de negociar. Ejemplo, estamos hablando de la presentación de eventos. ¿Verdad? Una, una, una opción sería a ver, pagarle la suma de 300 mil pesos pagarle 200 más la casa eso son opciones porque son una acción para llegar a una cuenta alternativa sería en este caso ver, no llego a acuerdo ¿cómo yo cumplo con mi interés? por ejemplo, me voy a juicio que es la clásica alternativa ya cuando estamos hablando de un conflicto de trascendencia jurídica en el, el 80% de los problemas que debe tener usted la alternativa va a ser criticante ¿Ya? pero ojo, no es la única cosa que ustedes pueden hacer porque por ejemplo en el caso de, de, una, de una persona que está mandando elementos ¿ya? esa persona también yo le digo, mira yo quiero mandar porque yo quiero pulir la, la, la necesidad de, de, de mi hijo ¿Ya? bueno eh, ver, si me toco papá o una mamá que no me quiere colaborar ¿cómo yo puedo hacer? Eh. yo podría aceptar trabajando, ¿cierto? me olvido la persona trabajo, de malo en este caso de negociar con los abuelos ¿ya? me eh, acuerdo también me, me decía una persona, bueno, me consigo a un marido o una mujer con un lucro para que me quiera hacer lo que hace una persona me, me aburra, ¿eh? pero también sería un curso de actualmente de acción que yo podría seguir ¿ya? bastante urdo pero podría estar dentro posible entonces también en esta fase lo que tenemos que ver es, es ver esto ¿Cómo yo puedo cubrir mi interés si la negociación llega a fracasar? ¿Ya? Por eso, una forma de poder diferenciar bien esto, ¿ya? para definir ser una opción de alternativa, opción siempre va a llegar a interactuar, digamos, o llegar a interactuar con la parte que yo estoy negociando. Si estoy negociando con Raúl, cualquier cosa que implique eventualmente una una posibilidad solución con Raúl es una es una opción, ¿ya? Y en general vamos a ver que la alternativa implica hacer cualquier cosa que no implique negociar con él, ¿ya? Si quiero estar hablando la venta de un bien, quiero ver el bien a su compañera, se lo vende a cada milena, ¿verdad? Que también le cuenta de gobernar, de comprar unos barajas, por eso la es opción que le tendría que descartar, ¿no? Pero dígame lo alabado de de mejar aquí a Austin. No, nada, ya anda la vida, ¿La injusticia, profe? La injusticia, usted está usted está curado. Es el clásico ejemplo de está actuando derecho, que la casa viene teriéndose. ¿Cómo tú Oye, está intentaba otra, ¿ah? Cero. La injusticia, profe. yo lo sigo justa con usted, No, no, Bueno. ya vamos a ver lo que yo acepto les quedo clara la diferencia entre la opción y la ah, eso es importante lo que sucedió si sí sí no voy a preguntar para el el plan A las la la opciones y el plan B cuando no se logró el acuerdo claro ahí la tenemos que hacer en la alternativa pero en la alternativa tenemos solamente esa la juicia no es nada no se puede mucho más en la alternativa se haber ah, depende de la situación ¿tú? depende de cada, de cada caso o sea, yo ahí estoy colocando un ejemplo solamente sí, simplemente claro. un ejemplo ¿Ya? pero a ver, uno de los errores que la gente comete justamente a, es pensar que la, la alternativa a la negociación siempre va a ser un solo curso de acción en el caso por ejemplo de, de, de los conflictos de relevancia jurídica es pensar que siempre mi alternativa al acuerdo de es pues, eso no es así ya en un caso de elementos, una, una persona que tiene que mandar de elementos perfectamente puede decir no yo me olvido de esta persona yo, yo me olvido de la que no me traje nada yo voy a trabajar y yo voy a financiar una. ¿Ya? o voy a pedirle en este caso los abuelos me olvido este personaje vamos a ver ahora qué funciona y con esto pues vamos a hacer el ejercicio ¿Ya? qué funciones cumplen las alternativas las alternativas básicamente cumplen dentro de este proceso dentro del este proceso de preparar la negociación cuatro A grandes funciones ah, la primera la función primordial porque tenemos que considerar y estudiar las alternativas ya Primero, es que eh, eh, es las alternativas la implican, repito, a, eh, el plan B, ¿verdad? O eh, el plan de contingencia frente al fracaso de una negociación, ¿verdad? Por ende, cada vez que uno hace una estrategia, si ustedes hacen una planificación estratégica de, de, de cualquier hecho, ¿verdad? Uno siempre tiene que tomar un, un, plan, un plan B, ¿verdad? Para saber qué hacer, en el caso de la negociación o que lo que yo tengo proyectado a fracaso, ¿verdad? Eso es básico justamente cuando uno organiza estrategia en cualquier área, militar, lo que sea, siempre y todo en un plan de contingencia. A ver, ¿por qué? Porque nunca es bueno ¿verdad? cuando uno ya se enfrenta a la situación de fracaso, recién ahí ponernos a pensar eh, qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? Si yo les digo, por eso que están aquí entre ustedes mismos en la universidad están todos la, la, las vías de escape, y uno es una persona racional, quiero que también ustedes, me imagino lo tienen claro a ah, cuáles son las zonas de seguridad en el campo ¿no? y quiero que tienen que ser en el caso un terremoto un evento catastrófico, donde ir me quiero que lo tienen claro si ¿Sí o no? no, no. <risa> ya, empiezan a ver igual los cartelitos donde está eso ya ir aquí a la, a la zona del patio a, o subir, digamos, para subir en el caso un terremoto muy no grande que subir porque aquí el agua, ojo, puede llegar acá. No llegar a la directa, pero sí puede llegar con una forma de desborda por el canal de infarto. Uh -huh. De hecho, para, para, el para el terremoto llegó, pero muy suave. Llegó hasta la calle, no alcanzó a entrar acá, no sé. uh -huh. eh, Pero hubiera sido un periodo, por ejemplo, de alta marea o invierno, perfectamente podría haber llegado al agua y haber inundado el uh -huh. O sea, ojo con eso, hay que tener cuidado y eso es importante porque si yo no puedo determinar donde tengo cuando ya está con el terremoto lo más probable es que voy a, voy a parar la voy a oír segundamente, conocer adecuadamente mi alternativa también me va a permitir también establecer eh, si efectivamente el negociar es el o no el mejor curso de acción que yo puedo seguir porque eventualmente yo, al yo estudiarme y voy a llegar a descubrir justamente que por ejemplo, negociando con Raúl quizás no es el ya si yo digo por ejemplo que yo no tengo un auto, una, un auto viejo, una auto conexión Raúl no, está, no es una persona que se debe a contencionar me está bien su pensado, si no quiero pero yo quizás no lo compra Raúl una tendencia sería justamente vendérselo a un proteccionista o en el caso por ejemplo, vamos a un conflicto curio Piensen ustedes, están, eh, la persona que yo le a mandar alimento es un estudiante Que no tiene, o sea, no tiene trabajo, no tiene nada o sea, que Ustedes lo sacan, lo ponen de las patitas, no le van ni una chance ¿Tendrá sentido que yo me desgaste negociando con esa persona? No, no o sea, en este caso mejor, yo opto por, opto por, o me pongo a trabajar O en este caso voy derecho llamando a los abuelos Porque negociar con el pastel, con, con, con, con, con el pulmón en vírgenes No voy a sacar absolutamente nada ahí, ¿cómo yo puedo saber eso? justamente considerando cuáles son mis porque yo puedo darme cuenta que lo que yo que una alternativa a esa negociación que puede ser mucho mejor que el, el plan de, ne, de negociar claro, pues, si una Entonces, una de claro, muchas veces puede ser una parte de tiempo, si la persona no tiene ningún poder de decisión ya, pensemos particularmente por si fuera un cabello chico o ah, un cabello chica que la mamá ah, hace todo lo que dice papá la mamá Quizá, pues, y el, el, el mono que está tomando la decisión no, no es cada uno de los chicos el, pa el papá es que tiene el control las lucas por lo tanto, ¿con quién me tengo que ir a negociar? no es cada los chicos tengo que ir a negociar con el viejo ¿qué hace? tiene que tener las lucas eso también es muy importante pensar ¿no? con quién uno quién que tiene poder el control de la, la, la, la, la negociación pues no necesariamente la persona que está sentada conmigo ¿Ya? ojo con eso tercero, también las alternativas las partes fijas en el pecho y el piso la negociación ¿Ya? para mí, si yo estoy para mí yo, cuando yo negocio algo mi mejor alternativa al acuerdo negociado también dice la hedonía alamana mejor alternativa al acuerdo a negociado M-A-A-N, ese es el acrónimo MAN ¿ya? o VATNA en inglés eh, esto merece mi piso hasta donde, porque yo si tengo una, una opción, una oferta ¿ya? que es más mala que mi mejor me conviene desear la negociación y quedarme con mejor alternativa ¿Ya? Por el contrario, la mejor alternativa de mi contraparte va a ser también este hecho, nosotros vamos a volver O sea, el margen de negociación, ¿dónde se va a reducir en un contexto, en este contexto? Es, ah, el concepto de recuerdo es muy parecido al punto de ¿Ya? Entre ¿ya? El, el punto de resistencia o el, la el aval de las dos partes. ¿Ya? Y para graficarle esto, ah, les voy a colocar el siguiente ejemplo. ¿Ya? Eh... Vamos a, pensar, vamos a pensar en lo, en lo siguiente, eh, a ver, son las nueve, tengo, tengo un par de minutitos ah, para poder hacer el ejercicio. Eh, yo quiero vender, nuevamente voy a recurrir al ejemplo, vender mi auto. ¿Ya? A ver, si yo quiero vender un auto, eh, hay varias canales a través de los cuales no lo puedo vender, ¿no? cierto? Venta directa, lo, yo gestiono la venta del auto, que lo den parte de pago, ¿no cierto? o que lo deje en consignación en una, en una compra-venta. ¿Ya? De las tres días que yo les acabo de mencionar ¿dónde es la que yo probablemente voy a sacar más lucas? La venta directa. La venta directa, cierto? Porque ahí me voy a ahorrar, la comis, pagar la cometa, la dejamos al, al, al intermediario. ¿Dónde me van a pagar menos? Dar la parte de pago. Dar parte de pago por lo tanto, ¿ah? si yo digo así, mira yo no quiero vender, que no sería mi caso ¿ah? no tengo tiempo de andar tanteando, mostrando mm -hmm. los autos ¿ah? eh, yo directamente opto, lo hace si yo darlo parte de me olvido de ¿ah? me olvido porque ahora como están las cosas también, venderlo de una forma directa, te puede llegar, te, lo puede, te puede empunguear ¿ah? mm. te robar el auto o sea es un desastre por lo, donde uno lo mide <coughs> ya ya pero, Yo digo ya quiero obtener porque quiero la plata quiero, lo vendo, lo vendo forma directa, ¿qué es lo que debería yo? ¿ya? en ese contexto yo tendría que ir y a ver a cuánto me recibe mi auto en, eh, en una compra ¿por qué? porque eso va a fijar mi piso, me mejor es tener un acuerdo a negociado ¿ya? normalmente a, eh, las concesionarias cuando recibe un auto en parte pago, lo reciben un 10-20% eh, menor, un valor menor que el valor comercial óptimo del 20% Y eso se explica por el hecho de que, naturalmente, una compraventa cuando recibe un auto en parte de pago, ya, no lo hace porque sean, eh, porque el cliente me, me cae súper bien mi cliente, ya, lo hace justamente porque quieren hacer un negocio también, ellos también ganan plata, parte importante es ganar plata, ya, revendiendo ese auto que reciben en parte de pago, ya, y por tanto el auto, el valor, el valor comercial lo castigan, rápido, entre un diezmo y veinte por ciento más menos, ya. Para asegurarse que después cuando lo vendan, saquen algún, algún utilidad. A ver, yo conozco, y ¿por qué es importante que yo conozca ese valor? ¿Ya? Porque eso también me va a pagar, me va a servir a mí para poder evaluar si una oferta que yo reciba de un tercero es buena o es mala. A ver, si el auto me lo reciben en parte de pago en 8, eso implica que el auto de general de la compra lo va a vender en 10. ¿Ya? Y yo recibo una oferta por ocho y medio de un particular que no he visto en el PNAB. Debería aceptarlo, ¿no? Sí, porque era un poquito más. Ya, y el riesgo es justamente que la persona me pague me, me pague con un que cheque falso, no de estafe, ¿ah? ¿eh? Ah, pero esto es una cosa tan más suelredecible. <risa> <risa> ya. Yo probablemente en ese caso, que además también esa oferta implica, si el auto me la recibe en el ocho, que el auto vale, vale por lo menos, digamos, yo no debería ser nada menos que nueve. ¿eh? Sí. Ya. Eh, o por ahí más o menos ya porque ciertamente esta es una causa que el auto con lo recibe de parte de pago ellos lo, me castigan mucho valor aparte mira si tú lo me vas a poner automotor aquí en no Sescobar sé, en uno Fritz bueno yo se que son gente que lo que me, me ofrezcan me lo van a pagar ya que no van a arriesgarse a una empresa de estas grandes a ofrestarme una cantidad y quedarse con el auto y no pagar ya Entonces, también eso me sirve, lo repito, ese piso me va servir para poder y dolor. Por lo tanto, es por eso es, es tan importante que uno conozca bueno, disculpen. Eh, el contenido estaba estos efectos. Y por último también, es una, la, la alternativa una poderosa herramienta al momento de negociar. Cada vez que yo esté en problemas, yo voy a ir a sacar mi mejor alternativa a la cancha. ¿Ya? Si por ejemplo mi alternativa es ir a juicio, si la parte se coloca dura, una forma de aplicarle presión es sacarme mi alternativa a la cancha. Mira, no si nos llegamos hacer? de acuerdo, no. lamentablemente me vas a a demandarte. Yo no quiero hacerlo, pero si no me queda otra, lo voy a hacer. ¿La impresiona la otra parte para claro. Y en general también, hay, por esa razón, contra más buena sea mi alternativa, mayor va a ser el poder de negociador que yo tenga. Ya. Por lo tanto, una cosa para yo poder atribuirme poder, lo vamos a ver en su oportunidad cuando preparemos la presentación, Eh, la, estudiamos la fase de la preparación de la negociación es justamente a ver cómo yo puedo mejorar la presentación de mi, de mi, de mi mejor alternativa al acuerdo negociado y yo la medida también que me haga ver a otra parte, que efectivamente mi oferta es buena o sea mi alternativa es muy buena a la negociación, yo mi poder también se, se mejora ¿ya? si la otra parte percibe mi alternativa es débil, de mi poder negociador también para hacerlo, digamos, que la otra persona eh, acepte mi, mi, mi postura también se reduza. ¿Ya? A ver, no es lo mismo justamente que yo negocio, pensemos, yo me quedo cesando. Llevo seis meses buscando pega, no he encontrado ni un trabajo, y recibo una oferta. Si la otra persona sabe que yo llevo seis meses, cesando, no he encontrado ni un trabajo, ah, en esa negociación, para que yo negocie los términos o condiciones, eh, eh, eh, ¿y en todas las personas? Yo tengo que tener que aceptar básicamente lo que, me, lo que me digan. Sin embargo, piensen ustedes, si yo por ejemplo ya llegan acá, eh, o sea, supongamos que me gano un premio nacional, un premio nacional. Eso sería automáticamente que todas las universidades quieran encontrar Fantástico. ¿Ya? Y hoy podría me podría colocar ejercito en el momento de pedir, de pedir eh, condiciones para crear un acuerdo. Obviamente sí. que sí. ¿Mejoras acá o con el que lo ofrecen? Claro. ¿Ah? Ahora, ojo. ¿verdad? es súper importante cuando uno tiene una muy buena alternativa bien no caer en, ese, en lo siguiente no caer en este, en este tema, la tentación de engolocinarse engolocinarse, o sea ser muy ambicioso ya pero esto lo he visto también muchas veces también, cuando la gente tiene una muy buena alternativa a la negociación la gente dice chuta, oye, aquí estoy, yo tengo un sistema por el banco, si sí, por el alto aquí en mi condición la voy colocar chuta Pero recuerden qué ocurre justamente cuando yo los coloco cualquiera a ustedes en una situación en el cual a vista de ustedes a lo que yo les estoy planteando es evidentemente injusto. ¿Se acuerdan cuando vimos la vimoslo en este caso a uno de los tres motivos por los cuales las personas se desvían del comportamiento racional? Uno de estos era justamente a las personas nos desviamos de la, del curso de acción más racional ¿a? si efectivamente percibimos ¿a? que la situación que plantean es manifiestamente injusta y una esa persona está dispuesto justamente a perder con tal de poder que estigar ese comportamiento por lo tanto una persona esté lo llega fuerza en esto al punto de que eh, esta persona va a, de alguna forma la van a colocar en un curso de quien sea lo van a colocar de rodillas ¿verdad? y va a tener que a, efectuar una concesión que va más allá de lo que se estima razonado lo justo, El mundo a es muy probable que esa persona le diga que mire no llego a arreglo contigo, sin vergüenza arreglo a ¿no? le agregan todos los grados ¿ah? simplemente lo que estimo prefiero perderlo todo antes de llegar al arreglarlo contigo y tú te la llevas me, me, me, me, me, me tires a partir ¿ya? vamos a ver una, una, hay una escena justamente que yo también la utilizo harto ¿ah? que es general, bien popular entre mis estudiantes que es ¿ah? este video de negociando el estilo Pablo Escobar ay me encanta yo lo no vi en Patron del Mar soy su fan Ya, y probablemente entonces esta cena usted le di de Gervis Sí, muchas gracias <risa> Vamos a ver Aunque okay. de acuerdo con sus delitos, el gallo era malo Pero era tan inteligente para justamente... Vas con un radiotelefono y un equipo de avanzada más de campanero pisteando lo que va pasando en la carretera Y me vas avisando Toma pa' dos. Yo voy atrás Con el resto de los camiones cargados de mercancía, ¿me entendés? Cuando ha sido una pregunta pues si ¿sí se puede saber que clase de mercancía la que llevamos a ah, lo de siempre mi vicio <ríe> cigarrillos, whisky, que es lo que se den claro que esta vez estoy llevando electrodomésticos voy hasta un piano yo como te parece o si sea, pues, sí, me hubiera dicho yo hubiera hecho esa vuelta solo oigan eh, a este tan atrevido no jodas vos solo con 32 camiones cargados de mercanol <ríe> 32 Bueno, ¿Cuántas crías que hombre? O sea, si son 38, es el cargamento más grande de contrabando que ha habido. ¿Cómo te parece que no, Pablita? ¿Sabes que tengo un colega que se cargo 38 camiones, hombre? Yo con esto me convié a ser mío. ¿Oíste, padre? Este cargamento no se me puede Uy, Pablo, Pablo, Pablo, eso no es la misma gente, hermano. Creo que nos cambiaron los hombres, papá. ¿Les avisamos o okay? qué? No, no, no, espérate, espérate, bacano, comenté, cómbe. Espérate, irritate, a ver cómo la vuelta y... Ahí voy. estás tú? Buenas, ¿cómo está? Buenas tardes, caballeros. Por favor, descienden del vehículo. ¿eh? El señor Pablo, ¿hacia dónde se dirige? Eh, Capital, yo en este momento me dirijo hacia la ciudad de Medellín. Es que vengo haciéndole la avanzada a un camioncito que traigo una mercancía. Usted sabe que esto por aquí siempre es peligrosito. Claro. Y más ahora con eso el contrabando, ¿cierto? ¡Oscar! ¡Contestaba! No estoy, muchachada triste la mía Atención a todos los camiones, detenerse todo el mundo Repito, detenerse todo el mundo No van pa hasta que yo avise Repito, quietos, quietos lo que tiene es legal. Ahí sí podemos ser amigos. ¿Qué pues, hombre mío? ¿Qué pasó? Ah. Nos cogió el día aquí con este calor tan berraco. Ah. ¿Eh? ¿Qué pasó, hombre? Vea, tenemos que devolverlo hacia el puerto a recoger otra mercancía. Díganle a este, ¿y es que acaso a mí me pagan por devolver mio kilo? No, yo voy para mi casa, mire. Muéstrenme papeles y nos vamos. Hombre. Nos vamos, caballero. ¡Vamos a revisar la carga, por favor! Supongo que tiene los manifiestos de todos estos artículos. Pues supone muy mal, Capitán, porque ¿cómo le parece que no los tengo? Pues toda esta mercancía le queda retenida. Le queda confiscada que usted me presente los papeles legales de todo. Y el camión también le queda confiscado. Pues capitán, para que usted pueda hacer todo eso, primero, tiene que traer 32 choferes, porque como le parece que son 32 camiones los que traigo. Segundo, tiene que traer el doble de gente para que los puedan descargar. Y tercero, yo le recomiendo que pida apoyo por ahí de mil hombres para que nos vamos a levantar a plomo entre todos. Entonces, mira a cómo quiere que arregle arreglemos. Es muy sencillo, o usted recién una platica que ha recibido allá desde arriba, desde el puerto, todos sus compañeros, o nos agarramos a plomo, y que pereza, ¿no? Morimos aquí todos así, estos muchachos no tienen la culpa, Paco, que tienen familia que manden, yo ya soy un viejo hombre, cuando hay maneras más fáciles de arreglar la asunto en cambio el chino arreglamos, van a atar para, hombre que tengo afán, vámonos. bueno, ahí ustedes pueden ver un ejemplo, tanto burdo naturalmente ¿sí? de cómo yo puedo sacar, a, a reducir mi cuando estoy en problema ¿ya? Y ahí, Pablito, ¿qué es lo que hizo? Pablito, ¿sí? le dijo, mira si no llegamos a un acuerdo acá y tú me quieres eh, quitar la mercancía retenerla, confiscarla tienes que tener por lo menos 38 feres el doble para descargar los camiones y tener uno grupo más para poder justamente a ¿sí? De defendernos cuando nos agarremos a plomo por eso esto es plomo o plata esta, esta escena ¿ya? y ahí también, bueno, en base a eso cuando los otro vieron, efectivamente son 30, eh, era mucha más gente ¿verdad? y que más, lo más probable que no terminan bien la cosa, ¿verdad? finalmente todo lo que se ve Harvey Specter y ¿Sí? se sí, vuelve igual también ahí vamos a ver un video, un video también eso la, la, la, la, lo, lo vemos eso, eso, también ese de, sí que era bueno ¿verdad? ese sí que era bueno bueno, que porque era negociador típico, el negociador competitivo duro super duro o sea, claro, pero es que eso no necesariamente es el, el, el, el, el, el, el, el pero ejemplo tenía, una... pero ese tenía acaso super... no, si, sí. muchas veces no, él, él también, él, pero a ver, el ejemplo yo te diré que él, él particularmente ese ejemplo en particular para mí no es un buen ejemplo, es un buen negociador o sea, él era, eh, porque es extremadamente duro muchas veces también eso no, no hace nada que sea Bien, eh, vamos a bajar entonces, quedamos ahora hasta el elemento alternativo, vamos a partir la clase que viene con el elemento de eh, la opción y ahora yo lo voy a ir a ustedes tres, júntense. Voy pasar acá. Ya, miren, apállense con sus compañeras, ahí están en el, el caso, júntense con ella <risa> Un, un, un. Aquí yo oh, les voy a explicar, no se me acelere... Oye, menina, está ahí... Yo aquí les voy a contar cómo se va a hacerse, hacer el cuento acá. Siéntese con su compañera aquí, ponga atención, oréjeme está ahí en serio. Miren. Esto, vamos a hacer un juego, una, un primer juego de simulación de negocio. Y este juego ah, consiste en que va a tener Eh, ustedes justamente están representar representando una empresa que trabajan con madera, ¿ya? Uno es, es eh, la empresa Maderecom, que es una empresa digamos de, eh, que vende eh, bosques cerrados de Pino Oregón y la otra empresa Muebles Oregón, ¿ya? Y es empresa que se dedica a la fabricación de muebles y te, ambas empresas tienen que cumplir contratos, ¿ya? ¿Ya? con un cliente en el exterior pero no son es que ninguno tiene ¿verdad? la totalidad de la madera que requiere para poder cumplir con el contrato ya y por lo tanto tienen que comprar, tienen que ir a comprar para poder cumplir con su contrato con su cliente del exterior ambos tienen que eh, ir y negociar también a eh, madres que negocian con el tercero soy yo que en este caso es la empresa Fairtrade que tiene a eh, madres ya y como yo sé que ustedes están complejo, complicado, yo voy a vender la madera al mejor costo, o sea, no puede ser ya, y quien haga la mejor oferta es siguiendo la madera, yo no voy a vender la madera por parte, ya, se vendo a un solo oferente, o sea, yo voy a llevar una licitación, ustedes tienen que hacer, se va a llevar la, la, la, la, la, el negocio quien haga la primera oferta, la oferta Ahora sí, verdades, pues paso sobre tener pasado de 15 minutos para poder eh, hacerme una buena hacerme la mejor oferta, posible les va a lo de de estar ahí. ¿ya? Tienen que hacerme la postura mínima eh que yo les voy a pedir a ustedes. ¿Ya? De esta oferta la parte, digamos la fue la parte en 100.000 a 300.000, es el mínimo la postura mínimo que ustedes me tienen que ofertar por toda la madera. ¿Ya? Que son estos 100.000 metros cúbicos, ¿ya? Esa es la cantidad mínima que ustedes tienen que ofertar. ¿Ya? Naturalmente para que se puede tienen que en este sentido ustedes tienen que dar a formular la oferta más alta que puedan para poder hacer. Por lo tanto, yo, al, al cabo de los 15 minutos yo iré a dejar esta mi oficina ahora, ¿ya? Yo voy a volver en 15 minutos más y ustedes tienen que, una, tienen que presentarme eh, en un papelito a ah, cuál es, va a ser la oferta. ¿Ya? Luego, la en una segunda fase, en la cual yo les voy a permitir a ustedes que ustedes, eh, que ustedes puedan ah, negociar. ¿Ya? Y entonces ustedes se pueden reunir, digamos, con ustedes para tratar de retirar de oferta y hacer una oferta única en forma conjunta. ¿Ya? ¿Ya? Pero ustedes tienen que no que la primera parte tienen que razonar cómo efectivamente no se pudiera lograr a ningún acuerdo o coordinación de ustedes. Tendré que usted la oferta más alta de puedo. La oportunidad es la mía. No, o dos que, ustedes van a tocar por nomás. Yo tengo que preparar tocar acá. Usted tiene que dar que tenéis, para oferta más. ¿No no tienen que, no les pido, este ejercicio parece que es alto de no se compliquen eh, de voy a hacer tanto cálculo ¿tá? pero en términos de conversar con la cual podría ser una oferta buena personalidad de generarnos esto y hay que, que ser, no se, no se, de dólares tiene que tienen que en base a las instrucciones que tienen y lo que es que lo no puedo popular dentro de su posibilidad es una oferta más terapia Luego, en la segunda fase van a tener van a ver la posibilidad de poder negociar con eh, la otra empresa, a ver si es que pueden retirar su oferta y hacer una oferta pública. ¿Qué límite puede ah, haber? ¿La oferta, la oferta, la oferta, más, la oferta más, alta? más alta? Ahí tiene que hacerse los hechos que, he que en caso. Ver, ¿eh? <ríe> pero, ¿Pero la segunda parte sería una oferta